Señor Nos gozamos En tu victoria Nos gozamos En tu victoria De vida, si subiera el monte más alto o bajar hasta el fondo del mar. His Hasta que encontré la presencia de Dios aquí en el río Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón Delante de ti es el río de tu amor Quiero que escuchen este pasaje Apocalipsis 22, 1 y 2 dice Después me mostró un río limpio De agua de vida resplandeciente como cristal Que salía del trono de Dios y del Cordero En medio de la calle, de la ciudad Y a uno y otro lado del río Estaba el árbol de la vida Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones El río de Dios Oh hermano, vamos a lanzar Lanzaré Дякую Ahora vamos a escuchar las siguientes declaraciones de parte del hermano Pablo, Alberto Motesi, Luis Palao y Víctor Richard. Está en nosotros el no perder nunca nuestra fe. Declaramos que este es el día grande de nuestra bendición y de nuestra oportunidad y queremos vivirlo para tu gloria en medio de la tragedia, de la preocupación, de las tensiones. En tus manos, Señor, encomendamos estas naciones y nuestro mundo, sobre todo nuestros hijos y nietos, que ellos todos te conozcan y que vivan para tu gloria. Que prediquemos el hecho de que en ti y solamente en ti hay libertad, Señor, y que no es esta vida lo único que existe para nosotros, sino hay eternidad. Confiamos en tu palabra que dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos. Cuando sale, captaré,